Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, seguimos aquí en la intendencia. Hoy me, me quedé por acá, le digo, desde tempranito. Sí, ya veo. Hace minutitos realmente finalizó eh, un evento muy muy importante porque se acaba de realizar la firma por el financiamiento de... 4.5 millones de dólares para este fondo COVID. Estamos con Luis Eduardo Pereira justamente para que nos amplíe datos. Este es fresquito, Luis Eduardo, Gracias por recibirnos eh, aquí en tu oficina? Gusto. Fresquito, fresquito. Un gusto, exactamente. Eh, buenos días, compañero. Buen día, buen día, buen día. Buen día, bienvenido. Este, gracias por por este estar en nuestra casa y bueno, este como decía Karina, este es fresquito esto, acaba de finalizar un proceso licitatorio en que la Intendencia ha recibido el apoyo muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? por más de cinco veces de lo requerido, que eran los cuatro millones y medio, que hicieron más de 15 millones de dólares, 15 millones 200 exactamente, este, por los bancos, ¿verdad?, por los privados y por los corredores. Eh, es una cifra varias veces la que se pide, o sea que esto está demostrando la confianza que detiene eh, bueno la plaza financiera y la gente a, a la administración de maldonado de estos momentos verdad uh -huh. entonces eso nos nos nos congratula este nos nos, da, nos llena de alegría porque son momentos muy difíciles y así todo este bueno estamos obteniendo este la tasa más baja de la historia diría yo este fíjense que nos están prestando el dinero al 4% anual en dólares y al 5% anual en Ui este cosa que no es corriente en estos momentos sin embargo bueno este estos actores este providencialmente han aparecido en maldonado para este dar un espaldarazo a la administración por la forma que creo yo que la gente entiende este de toda una tradición de, de una una conducta digamos de tener cumplimiento con las obligaciones Y eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. ¿De qué manera se va a financiar? Bueno, eso se va a financiar en UI y en dólares. Ahora viene el estudio nuestro a ver uh -huh. qué es lo más conveniente, pero esto que yo le estoy contando es lo macro, ¿verdad? Es lo que nos ofrecen uh -huh. los este ofertantes. Este, valga la redundancia. Este, ahora bueno, viene un periodo de dos tres días de estudio y ahí se va a otorgar este como corresponde, ¿verdad? Jorge Ricardo Liceuardo los escucha. Luis ardo Cuántas entidades bancarias se presentaron cinco bancos Jorge cinco bancos es, es habitual así un este que se presenten tantos bueno eh, en el caso nuestro es habitual uh -huh. eh, lo que no es habitual es para quienes hace unos días decían que este a la intendencia los bancos no le prestaban y que se iban a retirar y que le quiaban el apoyo uh -huh. o son apreciaciones maliciosas no sé con qué sentido pero que este, a la postre la gente razona y se da cuenta de que Maldonado sigue contando con un buen este, espaldarazo verdad de los agentes financieros, porque justamente siempre se da cumplimiento a los compromisos. Creo que ahí está el kit del asunto, no, no de otra manera. Si Maldonado no cumpliera con los compromisos, este, esto no ocurriría. Así que bueno, obviamente estamos muy contentos porque hace unos días este, en medios de prensa, no sé con qué intención, pero se manejaron esos, este, esas apreciaciones que nos dolieron mucho, pero ahora la gente este, y el tiempo pone las cosas en su lugar. Eh, Luis Eduardo, buen día Ricardo, ¿cómo anda? Buen día Ricardo, ¿bien ustedes? Bien, a ver, este aclaremos porque me, me parece que la información para la que se comprenda salteamos algunos pasos. ¿Esto que fue? Sí. ¿La recepción de ofertas, apertura o adjudicación? Una Ajá. una adjudicación todavía no no ha sido estipulada. Ahí está. Es la apertura de las ofertas, sí, o sea, no, no no van a haber máximos a esto, ¿verdad? Claro, ¿quiénes las van, van a estudiar las ofertas, Luis Eduardo? Eh, obviamente es, es la comisión que, que tiene a estudio, este, obviamente, auditoría interna, este los contadores este, abogados en fin, todos los que tienen un grupo de trabajo y que dan transparencia a, a algo que es bueno, es muy serio, ¿verdad? porque nosotros debemos seguir en esa en esa ruta de seguir cumpliendo y esto, bueno, es, es, es una inyección adicional que a través de la Junta nos llega en estos momentos eh, yo creo que es bienvenida y también tenemos que agradecerle a, la, a los ediles Este, que han trabajado en esto y que bueno entendieron que Maldonado debería tener un apoyo este de esta índole y bueno, este, se votó en la Junta, hoy no llegan la, las ofertas y se van a abrir en los próximos días, ¿verdad? O se van a, a designar este veremos a quiénes mm. se le otorga Puede ser más puede de una entidad, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro, sí por, claro. supuesto, por supuesto hay algunos de los bancos incluso que no no ofertaron los 4.500.000 ofertaron Ajá. Claro. Unos 700, otro ofertó 900, el mínimo que se podía ofertar eran 500, pero claro. todos estos han comparecido que es lo importante y es lo que nos llena de satisfacción, porque los bancos mayoritariamente este están apareciendo acá, y acá no está la República, estos son bancos privados, Privado todo. la y República se... por supuesto que nos ha apoyado desde otro punto de vista. Sí. Pero, este no está consorciado con esto como se han presentado Luis eduardo otra consulta esto como si cuando sí. uno en la, en la casa de uno solicita un préstamo eh, para ustedes <risa> ¿qué sería lo más lo más tranquilizador lo más conveniente eh, contraer el préstamo en dólares pesos uy no, yo, yo si ustedes me preguntan sí. este, creo que lo lo, lo Lo más seguro por los guaybenes que a veces tienen el marcador es la UI, la ¿verdad? La UI hoy en día, ¿no? Vamos. Pero yo yo no me adelanto a lo que claro. los técnicos quieran este eh, decidir finalmente. Sí, Pero sí. si usted me pregunta eso, yo no le puedo equivocar la pregunta, ¿verdad? Claro. Este, porque es menos este menos alta este la UI que, que el dólar que uno nunca tiene, bueno, la... la la bolita de cristal sí, sí, para sí, saber cuál sí. va a ser el... el es una moneda inestable es, hace mucho tiempo. Exactamente, ¿no? y muy volátil uh -huh. por las por las vicisitudes que está teniendo los mercados, ¿verdad? Luis Eduardo, eh, ¿necesariamente cualquiera de las propuestas tienen un mismo tiempo, un mismo periodo de financiación, o cada una puede presentar un tiempo diferente? No, pueden ser menos sí, pueden, Exactamente. Uh -huh. Pueden ser menos, pueden adelantarse. El máximo va a ser el 2022, ¿verdad? Uh -huh. Eso sí está estipulado. Este, pero sí puede ser por menos puede ser por periodos de, de, de más cortos este bueno habrá que estudiarlo verdad uh -huh. este lo importante creo que en estos casos es darle satisfacción a todos este aunque no sean los montos lo mismo pero digo es una manera de respetarlos este en su comparecencia verdad uh -huh. creo que debería ser este lo estipulado por nosotros que también los atendemos a todos de alguna manera Este, por la reciprocidad que debe haber en el, en el buen relacionamiento con las entidades financieras. ¿Piensan tomar, Luis Eduardo, todo el dinero que está aprobado, que está previsto o, o no? Bueno, el préstamo es es por eso que lo, lo decidió la Junta, ¿verdad? Este, se gaste o no se gaste, se va a tener a la orden, se ah, puede bueno. ir usando en tramos, ¿verdad?, Este, y en periodo según las necesidades este, que vayan surgiendo. Ahí está. Pero es eh, con el propósito de eh, COVID-19, no mm. otro el propósito no se puede usar para para Único pagar. destino. Eh, exactamente, mm. este, el único destino. Bien, Luis Eduardo Pereira, gracias por esta charla muy amable. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Buenas, buenas, buenas jornadas es. hasta pronto. Buenas, actualmente, gracias. Bien, cerramos, nos reencontramos para la siguiente. Bueno, sigues ahí el resto del día o hasta el mediodía nomás? No, te, no fui no, al hoy, no. ¿eh? <risas> No, me toca salir, me toca salir no, bueno, además, no, bueno. además te das cuenta que, que, que le hiciste una entrevista a Bella, que el, el director de personal y a Luis Eduardo Pereira, el director financiero de la Intendencia, ya está Claro Ya está, ya está Lo eh, único que tienes que, que hacer es que te habiliten una ficha y fichás, ya está Claro, por eso le dije, ahora ficho sí. No, no, lo que lo que me encanta hacer, que es el móvil mm. Realmente disfruto muchísimo el móvil Hacer el móvil hace tantos años, así que Déjenme en mi lugar. Bueno, bueno, seguimos Pero, asientos. Bueno, chao, pues, pues, chao, bueno Chau, chao. chao. Frecuencia abierta.